Cuentos de hadas españolas El rey Midas Esta es la historia del rey Midas Hace muchos siglos existía un precioso reino regido por un rey llamado Midas Se decía que tenía tanto oro que podía comprar una ciudad entera Sentía mucho apego por su oro Pero nadie lo había visto jamás El pueblo no hacía más que preguntarse dónde podía esconderlo. ¿Dónde guardará nuestro rey tanto oro? No tengo ni idea. ¿Cómo se puede tener tanto oro y no enseñarlo? En realidad, el rey Midas guardaba su oro en las mazmorras. Bajaba allí todos los días a contar los lingotes y las monedas. ...a la reina le hacía gracia y solía hacer bromas. Querido, si lo cuentas tantas veces... ...se va a acabar gastando. ¿Pero cómo puedes decir eso? ¿Sabes que el oro tiene un valor incalculable? ¡Mira qué collar llevas! ¿Te gusta? ¿Es tan brillante? ¡Claro que me gusta! Pero, por muy valioso que sea, no me hace feliz. Pues a mí sí me hace feliz. No me entiendes. ¿Acaso hay algo más bonito que eso? La reina no pensaba igual, pero sabía que era inútil discutir con su marido. La obsesión del rey con el oro empeoraba cada día. Le gustaba tanto que llamó a su hija Merioro. Merioro era el ojito derecho de su padre. Estaba llena de vitalidad y apreciaba la belleza de las cosas pequeñas. A veces le decía... Padre, ven a ver estas flores. Qué hermosas son y qué día más bonito. Mira cómo brillan las gotas de rocío en la hierba. Pero no brillan tanto como el oro. No me entiendes, cariño. ¡Anda! ¡Ve a jugar sola! Al igual que su madre, Merioro era incapaz de entender cómo el oro era más bonito que las flores. Con el tiempo, el rey Midas empezó a encerrarse en las mazmorras más y más para contar el dinero una y otra vez. Unos días más tarde, los guardias reales llevaron ante él a un hombre misterioso. Llevaba ropas normales, pero el rey vio que no llevaba sandalias en sus pies. ¿Quién es este hombre? ¡Majestad! Lo encontramos vagando por las calles. Dice que se ha perdido y que no tiene dónde dormir. Mm, vendrá de tierras lejanas. ¿Con qué está perdido? ¿Se quedará con nosotros hasta que encontremos su hogar? Será nuestro invitado. A los pocos días, el rey descubrió que se trataba de Silenus. Sin embargo, no sabía que Silenus era amigo del dios del bosque. Procuraron que su estancia fuese agradable. Lo trataron como a un rey y le dieron todo lo que pedía. Semanas después, encontraron su casa. Silenus tenía que volver... A la noche siguiente, cuando el rey estaba contando su oro en las mazmorras, de repente... ¿Qué? ¡Santo cielo! ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Soy el dios del bosque, Midas. ¿Sabes mi nombre? ¿Vienes a robarme el oro? <risa> ¿Qué quiero yo? No me sirve para nada. Quería darte las gracias. Las gracias. ¿Por qué? Silenus es un gran amigo mío. Me he enterado de que lo habéis tratado muy bien. Me fascina tu hospitalidad, así que he venido para concederte un deseo. Dime qué es lo que quieres. Midas no daba crédito a lo que oía. Podía pedir lo que quisiera, aunque ya sabía lo que quería Quiero un barco lleno de oro ¡No! ¡Una casa llena de oro! No, no, con eso no basta Sí, ya sé lo que me hará feliz Quiero tener el don de que todo lo que toque se convierta en oro Te concederé el deseo como prometí Cuando salga el sol mañana, todo lo que toques se convertirá en oro. Pero recuerda, rey, esto no te traerá la felicidad. El oro no te hace feliz. <risa> ¿Qué sabrá él del oro y de su valor? Ahora seré el hombre más rico y más feliz del mundo. <risa> Midas no pudo dormir esa noche Estaba ansioso porque llegara el día Y el día llegó Midas estaba impaciente por probar su nuevo don ¡Qué bien descansaría en una cama de oro! Nadie es tan rico como para permitírselo Midas empezó a tocar todo lo que veía Ahora ya no tengo que esconder mi oro. Vamos a darle un toque dorado a este palacio. Midas se paseó por palacio tocando todo lo que se encontraba en su camino. Salió al jardín y convirtió todas las plantas y árboles en oro. ¡Oh! Estoy cansadísimo de tanto correr. Aún tengo que convertir todo el reino en oro. Debería salir a pasear por mi reino. ...y mostrarle mi don a todo el mundo. Pero tengo hambre, voy a comer algo. Había fruta, pescado, carne... ...y todo tipo de exquisiteces... ...en la mesa del rey. ¡Oh, qué festín! ¡Vaya pinta! ¿Qué? ¡No! ¿Y el agua? ¡Tengo sed! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué está pasando? Midas estaba perplejo y asustado. Empezó a tocar todo lo que había en la mesa y contempló horrorizado cómo todo se convertía en oro macizo. ¿Y qué como ahora? Tengo sed. ¿Y qué bebo? No puedo alimentarme de oro. ¿Cómo va a morir de hambre el rey más rico? El rey estaba apenado. Y se quedó mirando la comida que no se podía comer. Entonces, su hija llegó corriendo del jardín. ¡Padre! Y antes de que el rey se diera cuenta... ¡No! ¡Meri oro Merioro se había convertido en una brillante y bonita estatua de oro, preciosa pero sin vida, no respiraba, no se movía, el rey Midas estaba destrozado, no volvería a estar con su amada hija. ¡Oh no! ¿Pero qué he hecho? ¡Merioro! ¿Cómo podré ser feliz a partir de ahora? ¡Merioro, mi estrellita! Algo. El rey no podía contener las lágrimas y corrió hacia las mazmorras en busca de ayuda. ¡Oh, rey, miras! ¿Qué ocurre? ¿Por qué estás triste? Han pasado solo unas horas desde que te concedí el don. ¿Necesitas algo? Oh, ¡Necesito que me perdones! ¿Qué sentido tiene tener esta dicha si se me arrebata mi hija? ¿Qué haré yo con los alimentos de oro si no los puedo comer? ¿Qué haré yo con agua convertida en oro si no me la puedo beber? La única dicha que tenía era mi hija. Pero ahora, ahora ni habla de qué sirve todo este oro si no puedo volver a ver a mi hija sonreír. Por favor, Dios, llévate todo mi oro, llévatelo todo, pero devuélveme a Merioro. Ahora lo entiendo. El oro no da la felicidad. Oh, Rey Midas, acabas de aprender una valiosa lección. El oro se desvanece. Lo que de verdad importa es el amor, el cariño de nuestros seres queridos. Eso nunca muere, no se desvanece. Toma Este frasco contiene agua mágica Echa unas gotitas en lo que se haya convertido en oro El agua revertirá el efecto Gracias, gracias Dios El rey corrió hacia su hija Y la roció con unas gotitas de agua mágica Merioro empezó a respirar Y el rey la cogió en sus brazos Aquí. ¡Nada, hija mía! ¡Voy a arreglarlo todo! Midas roció con el agua todo aquello que había convertido en oro. Estaba tan cansado del brillo dorado que echaba de menos la espereza del bosque. Entonces fue al jardín con su hija y roció los árboles, las plantas y las flores... Era la primera vez en su vida que apreciaba la belleza de la naturaleza. ¡Merioro, mira! ¡Qué hermosas son las flores! ¡Y cada día más bonitas! ¡Mira cómo brillan las gotas de rocío sobre ellas! ¡Sí, padre! Cuando todo había vuelto a su estado natural, el rey Midas se sentó con su hija y con su mujer a la mesa a desayunar y a disfrutar de toda la comida que había. Nunca antes había probado algo tan delicioso. Sació su sed con vasos y vasos de agua, mientras su hija y su mujer lo miraban con alegría. El rey Midas no volvió a contar su oro en las mazmorras, sino que decidió pasar tiempo con su familia. Empezó a disfrutar de las sencillas y de las pequeñas cosas de la vida. Y así, sí que era el hombre más rico y más feliz del mundo.